hoyas un partido no encontraron contra el Cruz Peruano logran los 3 puntos ahora se ponen en el segundo lugar tu criterio lo encuentro no, gracias a Dios seguimos sumando seguimos invictos pienso que tenemos una equipo mentalmente muy fuerte. Eh, ha seguir al equipo cartageneres, pero no, a seguir por esta misma ruta. Eh. Entrenamos bien, eh, planteamos bien el partido. En momentos difíciles la equipo se levantó y logramos sacar ahí la victoria. Ahora hay que seguir trabajando para lo que viene. Pero bueno, pues la clave de sacar la victoria con un hombre de menos en en el segundo tiempo. Espíritu ganador. La equipo tiene ese espíritu eh, mentalmente muy fuerte, es la unión de, de equipo, ¿no? Penso que esto es con que lograremos sacar el partido. Tenías la función específico que le encomendó eh, el técnico Johnny Chávez en, en el campo hoy ante Ledeano. Sí, sí, sí, ahí estoy de mi persona o para con. Yo sé sí, ahí eh, jugué ahí atrás de ti, que no, eh, lo que es Salir de atrás, arrancando para para adelante, buscar la marca de los contenciones de él. Y pienso que eh, nos planteamos bien para lo que pidió el entrenador, ¿no? ¿Era conveniente que Alejandro Iuntini se deje de decir que fue un robo este triunfo de Cartagena? No, un robo no pienso que fue así. Pienso que trabajamos bien. Yo no estaba con ventaja, con un hombre menos, con hombre más, ¿no? Pero no pienso que fue así un robo. Pienso que nos planteamos bien. No, estábamos mentalmente muy felices. Fuerte, y fue esto que nos que nos hizo sacar la la victoria. En lo personal, las faltas fueron reales entonces. Las faltas. ¿Las faltas? Sí, sí, sí, claro, pienso que fue fue fue foul ahí de, de ambas las partes, quedamos como hombre menos, Heredia también con hombre menos, pero es lo en lo que yo voy, eh, Cartagineses mentalmente, penso mentalmente pienso que fue más fuerte, y fue lo que nos dio la victoria. Enés, ¿cómo encarar el próximo encuentro en contra de Belén para seguir con esa senda del triunfo? Ah, el próximo encuentro, no, es seguir trabajando fuerte, ¿no? Buscar plantearnos bien el partido, estarmos bien parados, buscar goles, eh, sumar, seguir sumando. Pienso que esa es la clave de trabajar bien.